Comienzan gladiadores de la sonrisa. Atención, faltan 10 segundos. Segundos. segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, probando. Estás escuchando, estás escuchando, ¿están escuchando, ¿están escuchando, ¿están escuchando <risa> los gladiadores de la sonrisa. <risa> sonrisa? proyecto radiofónico. proyecto radiofónico.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 ...pueden gritarme mucho... ...tanto que ardan orejones... ...pero para callarme... ...han a sudar a montones... ...Vidalita, Vidalita... ...contra machitos cabrones... ...esos que hacen las guerras capitalismo y dan golpe Vidalita, Vidalita contra obispo y patrones lo aprenderán de a despacio lo entenderán bien empujones No en la venganza una amiga es de cantar los dolores para que surja otra vida diversidad de amontones tal vez no entiendan mucho porque de sol mutua luna. Abrir los ojos gorriones La miradita no es muda Vidalita, Vidalita Vidalita de otros tiempos De mulles y de sombras Que a la luz van desvistiendo Vidalita, Vidalita Vidalita de este tiempo De niñitos y niñitas Que puedan ir eligiendo Uno tiene derecho a vivir tranquilo Y es libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Mm. Sí, hubo un viraje muy marcado, creo, sí, muy marcado y muy decepcionante. No, no, no es decepcionante, porque decepcionante supondría que uno esperaba algo, no, no es decepcionante, no fue decepcionante, pero sí desolador. Eh, desolador por lo que se está, no, no ya volviendo a discutir, sino que la discusión se reanude como si no hubiese existido, no hay la memoria de algo ya discutido. Se atraviesa una cierta cantidad de años te produjeron ciertos debates, ciertas intervenciones, ciertas elaboraciones, ciertas disputas, cuando vos abrís, en realidad reabrís una discusión, lo hacés con esa con esa carga, digamos, acumulada de un proceso social, histórico, ideológico, político, cultural, que es el contexto en el cual estás discutiendo, ese contexto parece haberse perdido, probablemente porque las voces hegemónicas del macrismo efectivamente desconocen eso o lo, lo desconocen en el sentido de una decisión de desconocimiento, o lo desconocen por ignorancia. Entonces, efectivamente, vuelven sobre ciertas cuestiones como para abrir un debate, porque desconocen. Y esto, independientemente, después de la posición que cada uno tome, hay un cúmulo de, de debates, de, de textos que ya han circulado, se han leído, se han considerado, se han rebatido, se han refugado, se han polemizado... Volvemos a un punto cero, pero porque la, la, la desde, desde el gobierno, que es lo que vos me preguntás, la, la, el lugar de enunciación parece ser de un estado virginal que, insisto, o es malintencionado, si hacemos cuenta que no pasó nada y empezamos de nuevo, o es virginal en el sentido que realmente, mientras todo eso se estuvo produciendo, estaban en cualquier otra cosa. Porque muchos, evidentemente, estaban en cualquier otra cosa, y lisa y llanamente no tienen idea del asunto que ahora tienen entre manos. Pediendo Radio Nauta 106.3 y refleja algo mejor hace cuenta que está a y gozo es el mejor posttol cómppralo pero ten cuidado no pagues con tu corazón usa el reflejo ya, ya, ya, ya, y ya ay ya cuidar el pellejo usa el reflejo y no pierdas tu razón. Y refleja algo mejor mm -hmm. Usa y abusa que en esa fuente el agua ya se secó No hablo del viejo jubilado Hablo del joven que danzó Usa el reflejo y ya, ya, ya, ya Y cuida el pellejo Usa el reflejo y no pierdas tu razón Para Mamá, mamá, mamá, venga, mamá, venga está sucediendo Poligrama para leerlo entre todos vamos, vamos. ser parte de un centro cultural ser parte de un centro cultural es una forma de construir una sociedad más justa y hermosa es ponerle el cuerpo a las ideas colgarlas de una tela para circo dibujarlas en una biblioteca bordarlas en un merantal que usarán otros compañeros cuando vayan a trabajar, ser parte de un centro cultural donde se construye poder popular es una forma de hacernos más libres, es construir nuestra propia visión del mundo para compartirla y transformarla y compartirla y transformarla, ser parte de un centro cultural en nuestra ciudad Es vivir en momento, le, levantar la antena de una radio, pintar en una galería del patio, plantar árboles, sembrar huertas, cocinar en una gran olla, preparar en un taller. Ser parte de un centro cultural es hacernos más fuertes y hermanos ante la cultura privatista, ante el mercado inmobiliario, ante la constante fragmentación capitalista, ante la exclusión. Es una apuesta es un pájaro, son las libertades, es el amor, el trabajo, los derechos humanos y la cultura no se negocian por una sociedad más justa que permita construir libertades a través de la cultura. Y sobre la salud mental... ¡No! ¡Es Dios! lo qué? ¡Es Franco Basaglia! al menos la única forma de mantener tu sano es volverse un poco loco. no estará lejos prepara los yogures que tu hijo está comprando prepara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 Una canción de Charly. Yo que así con Videla. Yo que crecí sin poder. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo fui educado con odio y odiaba la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo y por qué tendría que estar. Todos crecimos sin entender y todavía me siento una normal. Hoy paso el tiempo demoliendo hoteles. mientras los plomos, cazan rehenes. Yo fui educado con y a bueno, odio. Yo odiaba la manera, pero todavía volvió Un día me fui con el hippie sido enamorado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 y que entonces nos vede la fin de su vida como el fin de todo, que vede que su vida va a continuar en la historia de los otros. Pero esto significa sentirse parte de algo más grande. Sí. y por eso yo digo que el capitalismo sí te da la coche, pero te empoveriza, porque cuando tú no tiene miedo de los otros, cuando tú no, no es capaz de, de apreciar, de, de, de comprender la riqueza que la, las relaciones con los otros son. Es un empobrecimiento y, y por eso que la gente contra la coche, compra eh, el, el, el, el, la ropa y compra tantas cosas, el consumismo. El consumismo viene de la pobreza. El consumismo es una manera de compensar un empobrecimiento fundamental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 pero no perdón, non comprendemos el lenguaje del bien. getting help my airport to my son and drive right away through listen I've got thephone I've got the I've got the help of my energy getting help my airport to my soul and drive right away from listen ya bio a bessa seria meu my brabong my brabong mesa ni got the got the got the right back got the I battle you and you I battle you my enemy Yeah, you know my opponent saw us meet and now I'm right where I'm missing one <in> I <Spanish> Poligrama sale a la calle Para mí la discriminación es miedo a lo desconocido Miedo a lo otro, intolerancia Para mí la discriminación es un montón de cosas malas Para mí la discriminación es eh, principalmente miedo, miedo al otro, a que el otro pueda ser como uno, a reconocer el otro como uno, que el otro ocupe mi lugar, eh, miedo a, a perder lo que yo tengo y por eso discrimino al otro, porque no lo puedo reconocer como un hermano, como como uno mismo, ¿no? como, como que soy yo. foreign mm -hmm. del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas, donde gritan las oscuras lunfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor, no hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación, el amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscuro. nube, ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de cremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con vos del aceite y la música porque queremos el pan nuestro de cada día flor de aliso y perenne ternura desgranada porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos Sería algo pero de franco este sábado cercate y Shiva lo que más te gusta Roba para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagla, sales y jabones de romancia, bombones y chocolates de tolche, cuadernos y agendas de pora, fondras y apliques del mundo compón. En el salón, podés comer las 5 pizzas y loines de la Cuchina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 16.000 horas, te esperamos en la nueva dirección, diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parques Avera.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 Crea una sociedad que exista para nosotros no para ellos en radio nauta está sucediendo poligrama ella canta ella canta ella canta ella canta, ella canta. FM 106.3 Respiranos Dos conceptos muy importantes Uno es que la locura la podemos canalizar La podemos canalizar como algo sano Y como algo que podemos canalizar para bien Que cada emprendedor sea alguien que transforma el mundo. Que las cosas raras sean parte de transformar el mundo. Y creo que hoy es lo que apostamos todos acá, conversando. Pero bueno, esto seguramente lo va a cerrar Diego. ¡Aguante la colifata! ¡Súper poderoso! ¡Qué grande! ¡Súper poderoso! Nadie lo puede parar. Ojalá salga el sol Nadie lo puede parar, mucha locura Ojalá salga el sol Y para todos, mucha locura Para que la Codifata pueda ser escuchada en todo el mundo Y que esta comunicación se entienda Y que sirva, que sirva para romper los muros Y que todos seamos uno, uno solo Que nos llevemos bien Que podamos disfrutar de la vida Gracias a todos por estar presentes A todos los que participaron Y seguimos con la colifata, la colifata tiene pilas para rato Por supuesto Posdata Gracias Me alimento bien Aguante la colifata Mucha locura Y creo que me conservo Si adelita, se fuese con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar y si acaso muriese en la guerra y por la tierra mi cuerpo va a quedar y Adelita por Dios te lo ruego que por mí no vayas a llorar. Machadelita quisiera ser mi esposa Machadelita quisiera ser mi mujer Le compraría un vestido de seda Y llevarla con auto al cuartel Y llevarla con auto al cuartel Bueno, la música para mí es, bueno, eh, le yo tengo transitor de radio, por ejemplo, lo que más me gusta es la música por transitor.7, otras emisoras de radio también, me ubican muy linda música, rock and roll, que me gusta mucho, música rock and roll, eh, cumbias y mucho más. Música Drogadicta, bipolar, borracho, paranoico, estúpido, psicótico, demente, descomposito, esquizofénico, mogólico, enfermo, loco, peligroso, neurótico, obsesivo, retrasado mental, presivo, Emiliano, Mari, Gastón, Nacho, Mariana, Leandro, Victorinos. Natalia Ignacio Nicol Juan Manuel Peque Pasta de riquezas La ley de salud mental 26.657 promueve el derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual, ¿Actual o pasado Música Si sufriste algún tipo de discriminación, comunícate con el INADI al 0800-999-2345 o entrá al sitio web inadi.gov.ar barra asistencia. ¡Banca de riqueras! Todo el mundo contento está Los recuerdos se salvaron de asa. Primo. 106.3. JB Enfrentando la host de baby con estilo. Aquí no somos liberales. Somos de las bases. Jaime hey, Bob y sus chiflás. ¿Qué pasó con el que dijo que cambiaba? Acaso asumió y te cambió a la semana? No me importa saber que sin sueldo te quedas Yo te lo dije que te iban a cagar hasta la última moneda Te compraron con los medios en el aire Te dijeron vamos juntos y agarraste Te pintaron los globitos amarillos Estás viviendo lo que tú mismo votaste que ahora te des cuenta de tu pena no me alegro, así son los liberales siempre ajustan contra el pueblo sucede cuando te evalúan y decretan a los jueces, favoreciendo al campo protegen sus intereses sus intereses es lo que sucede cuando te evalúan y decretan a los jueces favoreciendo al campo protegen sus intereses aquí no pegamos a los ojos aquí no pegamos a los ojos mm. Risa